Señorito, cómo te vas? Gracias. ¿eh? Gracias. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien, todo bien, muy bien. Bueno, se cumplió lo que habíamos hablado el lunes al mediodía. Este, lunes digo bien, no pero el martes, el martes al mediodía, este, después de noche pudieron eh, creyeron en ustedes después de dos partidos y medio casi. La partida del tercer to, hemos venido a jugar como gimnasio. Sí, sí, la verdad que era como como como te dije el otro día, eh, principalmente no no no tener pérdidas. infantiles como como los habíamos tenido y, y bueno volver a, a creer a tener confianza en, en nuestro juego que es lo que, lo que pasó, más que nos allá de la, de la oposición que, que te pone constantemente era volver a la a la base y, y, y, y jugar. Bueno y el punto punto de la serie, eh, hablábamos con Lionel que el otro día tuvo una una segunda mitad fantástica, este que hay que hacer como para que puedan revalidar la historia de la historia? que van a ajustar la, la, la prensa con, con Leo eh, pero bueno también que no, no, no tenemos un goleador nato que descansemos que, que, que sobre él el otro día Leo tuvo una noche tremenda, eh, entonces hoy tenemos que ser inteligentes y, y encontrar el jugador que esté bien en ese momento eh, ser solidarios como, como siempre lo somos y, y bueno con el, con, en el transcurso del partido ver cómo cómo se dan esas esas ventajas eh creo que en ese el equipo creció mucho principalmente en la, en la serie de playoffs donde siempre hemos encontrado un un jugador cada cada partido eh ese victorio salió que dio este escala con de los santos con un colchón después atrás salió este Clancy con una frazada tapándole la cabeza y bueno eh, no, no ¿hay una moto ahí adentro? La, la podemos conseguir se puede conseguir todo todo se puede conseguir pero eh, va, eh, te das cuenta que van llegando familiares, amigos a, a ver los partidos ¿no? se van. van sacando van <risa> sacando todo el club salió en el Chantan y le dio ocho entradas a Lucas Pérez y lo clavó con siete y estaba <risa> ¿qué pasa? viejo? Bueno, la, la reventa está está importante estos días eh. hay, hay que sumar hay que sumar ¿pero qué se come hoy? eh iremos a hablar con los chicos. Eh, pasta. Tendremos pasta. Buen juego esta noche. Bueno, gracias, Fabián. No, Buenas noches. Ahí está. Diego Cabaco pasaba también con nosotros. Gracias a los chicos por la onda. A todos los jugadores de gimnasia. Realmente a los de 15 también. este Paran todos. Eh, pues muy gracioso. Muy gracioso. Te juro. este es que Dale de todo ese vestuario. De todo. Bueno, pero acá... A ver, Gallego. Algo más que podemos... Eh, analizar y comentar y, y charlar con, con los amigos que escuchan uno contra uno radio. Y tiene que ver con el fervor, tiene que ver...